Volvemos, volvemos enredando las mañanas en esta oportunidad para hablar de un conflicto、eh, docente a nivel nacional. Un conflicto que se a en el Instituto Nacional de Formación Docente, Infod,、eh, dado que el Ministerio de Educación y Deportes modificó el régimen de cursadas de 13 postítulos nacionales gratuitos en ejercicio y virtuales y estableció un posterior cierre de los mismos. Esto afecta a la capacitación de los actuales docentes que trabajan en los distintos niveles del sistema educativo de todo el país, que se quedan sin la posibilidad de seguir perfeccionándose de manera gratuita y de calidad, y、eh, esto pone en riesgo la formación d o c e n t e federal continua de calidad y gratuita, que esto es para asegurar y、eh, ir progresando en la calidad de la oferta educativa en las escuelas de Del país.、Eh, para tratar el tema,、eh, nuestra compañera Natalia Di Marco、eh, charló con dos personas: una cursante de, de los cursos del de, info de los posttítulos y con Paula. Ahora vamos a, hablar, a escuchar a Paula, que es responsable de contenidos de uno de los módulos del seminario de evaluación ITIC para、eh, la escuela primaria. Bueno, estamos ahora en comunicación ante las novedades que ha habido en relación a lo que eran las especializaciones docentes de nivel superior、eh, con Paula Basel. Paula es responsable de contenidos del postítulo de, de、eh, educación i t i c s destinado a、eh, docentes de escuela primaria. Eh, y bueno, queríamos、eh, interiorizarnos un poco de cuáles son las, las medidas que se han tomado y qué significa lo que está sucediendo con esta posibilidad de formación que tenían las docentes. ¿Nos escuchas, Paula? Sí, te escucho perfectamente. Hola, Nati. Buenas tarde? tardes. Bueno,、Ahí、van、igual. a estar escuchando a la audiencia a la mañana, mañana, así que, pero... Ah, p e r f e c o Ah, así que bueno, Bueno, Paula,、eh, bueno, vos sos responsable de contenidos, venís trabajando hace ya un tiempo. Por ahí, si querés、eh, querés compartir un poco, ¿cuál es el sentido general de esta formación para la gente que no、Bien. la ve? Bien, buenísimo, sí, una de, la, de las cosas que justamente、eh, nosotros, a ver, como que hay varios, varias cuestiones n o para, para compartir y para informar. Por un lado, que, digamos,、eh, la, la, la especialización en la que yo participo、eh, fue una de las primeras que se creó para el nivel primario, para, para que pudieran cursar docentes de escuelas primarias y de institutos de formación docente una especialización en educación primaria, que、eh, digamos, eso digamos, significó también como un aporte muy importante para lo que es el campo de la escuela primaria. n o Fue uno de los primeros posttítulos que, que, digamos, que, continuando el posttítulo de educación secundaria y que, que venía funcionando ya hacía un par de años, fue uno de los primeros que se pensó destinado específicamente para el nivel primario. Eso fue hace dos años y medio.、Eh, en, digamos, En el periodo, de, de, en el, durante el 2014,、eh, se, se amplió la oferta de, post, de las posttitulaciones docentes. Son、eh, carreras, especializaciones destinadas a docentes de todo el país que、eh, tienen una modalidad virtual,、eh, lo, que, lo cual digamos, eh, permite eh, un alcance、eh, bien federal, porque、eh, a, estas a estas tres especializaciones las cursan docentes de todos los niveles, de, de todas las provincias y z o n a s más alejadas del país. e o e s p e c i a l i z a c i o n e s tienen una duración de dos años. En general,、eh, bueno, cada carrera, cada especialización tiene su plan de estudio, que fue un plan de estudio elaborado por equipos、eh, de coordinadores y de especialistas que fueron reunidos、eh, por el Ministerio de Educación de la Nación en este momento, en el 2014. Especializaciones que por ahí está bueno aclarar que no solo、no、esto que te decía del alcance a nacional, sino que también son gratuitas para los maestros o sea, y para los docentes de todos los niveles, lo cual también significa m o s que el Estado garantice el derecho a una formación docente de calidad. Y, eh, son permanentes, o sea, cuando se crearon, fueron creadas porque supuso un, un esfuerzo y una inversión muy, muy importante de parte del Estado Nacional, fueron pensadas para que tuvieran una continuidad en el tiempo, ¿no? Y bueno, en ese, cuando se crearon en ese momento, en el 2014, hubo también una participación de los sindicatos junto con el Ministerio de Educación de la Nación、eh, para poder, digamos, pensar también estas, estas formas, estas carreras y. y También el derecho a la formación docente de, los, de, de, de todos los maestros y profes del país que forma parte de la, digamos, un derecho que está planteado en la Ley de Educación Nacional. ¿no? Así es, Paula. Y contanos, bueno,、eh, ¿tendrás alguna noción sé, de qué cantidad de docentes han pasado por estos títulos?、Sí. Mira, en este momento. 2.000 docentes. Trabajando en estas tres especializaciones, 2.600 aproximadamente. Y en estos días decíamos al introducirte que, bueno, se conocieron medidas que se estaban tomando desde el Ministerio de Educación de la Nación, luego de varias semanas de ir y venir con la información, ¿no? Sí, lo, digamos, nosotros, hace, hace varios meses, nosotros como parte del equipo docente de una de las especializaciones, v e n i m o s muy preocupados este año porque había muchas indefiniciones ¿no? de sobre la continuidad de las carreras. A principio de año, en marzo, no, no, sé, no hubo inscripciones para, nuevo, para una nueva corte. h o En julio sí se logró, digamos, que me parece que b、bueno, u eso n o que e formó parte también de, a, de algunas presiones: se logró que las nuevas autoridades del, del Instituto Nacional de Formación Docente llamaran a una nueva inscripción. O sea, hubo. Julio, agosto, pero ahora, el, el viernes, este 23 de diciembre, un día antes de Navidad, el Ministerio de Educación de la Nación, el ministro b u l r i y publicaron en el boletín oficial, o sea, ahora el 23 de diciembre, 13 resoluciones, una para cada uno de los postítulos, donde ahí informan sobre el cierre de los postítulos, le ponen fecha, fecha final para todas las carreras,、eh, diciembre del 2017. ¿Cuál sería el objetivo, Paula, de esta modificación? ¿Cómo? ¿Cuál sería entonces el fin de esta modificación de estas、razones? Bueno, esta modificación que, que hacen del régimen académico, que lo publicaron ahora, insisto, el 23 de diciembre, o sea, así tratando de que por ahí mucha gente no se entere, lo que, el objetivo es、eh, dejar afuera a mucha gente que en este momento está cursando las 13 carreras. Cuando vos te notas en una carrera,、eh, hay un plan de estudio y hay, digamos, ciertas reglas del juego con las que vos te, te inscribís, ¿no es cierto? Entonces, los docentes,、eh, en la resolución, cuando se crearon estas carreras, lo que planteaba la resolución era que tenían, son carreras de dos años, ¿no? Pero tenían cuatro años los docentes para poder terminarlas. Con este nuevo cambio del régimen académico, por ejemplo, una de las cosas que establece este nuevo, esta, esta estas nuevas modificaciones es que si vos sos un docente, maestro, profe, que está cursando uno de estos trece postítulos, que por alguna razón、eh, tú no te inscribiste en una materia y no la pudiste terminar, ¿no es cierto? Quedaste libre o no la pudiste aprobar. Fuiste desaprobado en esa materia. El año que viene no podés volver a notarte en esa materia. O sea, quedas afuera de la carrera. Ya no podés volver a notarte en una materia en la cual estuviste inscrito、eh, anteriormente. ¿Se entiende? Es como una como un, una jugada, digamos, intentan como. Posible. Claro. O sea. Sí. sí, sí, perfectamente. No solamente se cierra la matrícula, sino que a su vez intentan disminuir rápidamente la matrícula ya existente. n o Exactamente. Paula, Exactamente. ¿y, sí. sí. ¿Cuáles serían,、eh, bueno, las primeras medidas que se han tomado desde las trabajadoras y trabajadores en relación a estas noticias recién conocidas? Bueno, m i Reciente, nosotros estamos、eh, ahí como, como comunicándonos o o c m con profes y trabajadores del i n f o t Que, que formamos parte de los postítulos, que somos de distintos lugares del país, ¿no? Porque, bueno, en el caso de nuestra materia, muchos de nuestros tutores son cordobeses, pero también hay muchísima gente trabajando de corrientes, de Entre Ríos, del Chaco, de Buenos Aires. Lo primero que es, ahora está circulando en las redes、eh, una nota dirigida al ministro Bulrich l para pedir, digamos, para exigir que no se cierren los 13, las trece especializaciones. Eh, esa nota se está firmando, a, está circulando a、bueno, través de WhatsApp, de Facebook, de, de, de distintos espacios. Y hoy a la tarde, por ejemplo, había una manifestación de, de los compañeros que viven en Buenos Aires que iban a acercarse a l Infos para reclamar. Y bueno, y estamos viendo también la posibilidad, s a l o de compañeros del Plata que están gestionando、eh, la posibilidad de, de que los maestros, por ejemplo, Los cursantes, profes y maestros que, son, que están cursando estas carreras puedan presentar un recurso de amparo colectivo, n o porque digamos,、eh, es totalmente ilegal que vos, cursando estas carreras, te, te cambien digamos, las reglas del juego n o para dejarte afuera. Entonces, bueno, son como varios planos: n o o p r q u el derecho de nuestro como trabajadores. Más allá d e que t e n e m o s contratos,、eh, nosotros también, digamos, la proyección era que al menos por cuatro años iba a haber continuidad en las distintas materias que dictamos. Y por otro lado está el derecho de los cursantes a poder terminar en las condiciones、eh, que, que, que corresponden las carreras que están, que, están, en las que están cursando, ¿no? Bárbaro. Bueno, Paula, muchísimas gracias, ha sido clarísima. O sea, lo que fue una política nacional de formación docente que, que intentó de alguna manera ligar. Experiencias de formación docente de todo el país, ahora hay claramente un vaciamiento de estas políticas nacionales para trasladar a las provincias la responsabilidad de la formación docente. Y eso va a implicar que provincias por ahí como Córdoba, que a lo mejor puedan, o Buenos Aires, provincias más, más fuertes, más ricas, a lo mejor en cierto sentido, que puedan generar sus propuestas,、eh, digamos, los, a lo mejor van a poder a, a tener una oferta. Pero en otras provincias del país, que,、eh, eso va a ser Muy desigual. Entonces, de nuevo, digamos, volvemos、eh, como, como a un hay, hay como un retroceso muy importante en ciertas conquistas que tuvieron que ver con, bueno, con políticas nacionales, ¿no?、Ah, Eso. Bueno, muchísimas bueno. gracias, Paula. Bueno, dale, un gusto, ¿eh? Hasta、ah. luego. Y ahí escuchamos a Paula. Que es、eh, docente de uno de los módulos、eh, del seminario de evaluación y TIC para la escuela primaria del Infod. Ahora vamos a escuchar. a Clara, que es una cursante de una de las especialidades, también que es de de, desde el lado de un cursante. Bueno, estamos en comunicación ahora con Clara, ella es docente, una de las cursantes del, de estos títulos, de estas especializaciones docentes.、Eh, hola Clara, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, ¿cómo está Natalia? Bien, bien.、Eh, mira, que un poco la pregunta venía por el lado de: ¿cuál, en primer lugar, cuál fue la relevancia de estas especializaciones para las trabajadoras docentes en general? Bueno, mira, la verdad que para mí fue una política educativa muy importante que se dio desde el Estado en este último tiempo, que obviamente. Es una conquista de una lucha que los docentes venimos exigiendo hace mucho tiempo, que tiene que ver con la formación docente gratuita y desde el Estado, y que a su vez correspondía con un enfoque, digamos, de aprendizaje, de trabajo colaborativo, de construcción de conocimiento. Entonces, en ese sentido, me parece que es una política muy importante que se sostuvo y la posibilidad de que muchos docentes al mismo tiempo podamos acceder a ese derecho, ¿no? Que、eh, son postítulos que se, han, se dieron de forma virtual. Entonces, eso implicaba que yo, por ejemplo, estoy cursando al mismo tiempo con algún maestro, colega, compañero de un pueblo r e pequeño del norte o del sur, ¿no? Eso me parece que enriquece mucho también e l á r e a de aprender, porque en realidad nos estamos formando, seguimos formándonos. Así es. Una reivindicación, como vos decías, histórica de las docentes y al mismo tiempo una demanda en lo que tiene que ver con la calidad educativa, ¿no?、Eh, sabemos que en los últimos tiempos.、Eh, Ha habido novedades、eh, complejas en, y em, emitidas por el Boletín Oficial, por el Ministerio de Educación de la Nación, en relación a lo que van a ser las condiciones de cursado y ciertas condiciones para poder permanecer en el postítulo, que bueno, van a reducir drásticamente la matrícula, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, para mí eso también obviamente que es parte de un problema de contexto、eh, mucho más grande, más profundo, más,、eh, más grave. Pero bueno, dentro de todos los recortes que se están dando, también le tocó a esta parte de la educación.、Eh, de todas formas, me parece que algo para analizar, digamos, más allá de lo concreto en sí, lo que nos va a pasar a los cursantes,、eh, bueno, es que por ahí también estas políticas no se pueden sostener. Como que cambian los gobiernos y bueno, y se, se da de baja todo. Y, o sea, a mí me, me preocupa mucho eso, porque me parece que si la democracia estuviese funcionando, cualquier política de Estado con nuestra lucha debería continuar. Entonces, sí, es muy grave porque b、bueno, u empezó n o e hace un tiempo los postítulos de formación y en este momento, yo, por ejemplo, que estoy cursando, hace, ya tengo la mitad de la carrera hecha, pero no sé si voy a poder continuar porque van a poner ciertos régimen e s académicos de acuerdo a cuántas materias hiciste por año.、Eh, bueno, ni hablar de todas las personas que se van a quedar sin trabajo, ¿no? Coordinadores, tutores, un montón de, de profes que e s t á n formándonos a su vez a nosotros. Entonces, sí, hay muchas personas que. Que la verdad que fue la única posibilidad que también encontramos de es seguir estudiando desde algo que nos gustaba, y, y bueno, y ahora vamos a quedar ahí a mitad de camino, sin poder terminarlo. Así es, y lo que vos referías también que tiene que ver con la poca oferta que hay de formación docente gratuita de calidad y en servicio, ¿no? Sí, sí, la verdad que hay muy poca, y también lo que te decía es que muchas veces está enfocada de acuerdo a puntajes, o sea, para obtener puntajes, entonces no tiene ningún tipo de criterio esa formación. Entonces Me parece que en este sentido acá se formó todo un equipo de trabajo que acordaba inclusive con, con la perspectiva、eh, más que tienen los c u a d e r n o s para el aula de Nación, que es una perspectiva muy interesante ¿no? en la en educación. Entonces, en ese sentido, sí me parece también que es una gran pérdida. Era un intento, obviamente tiene sus dificultades como todo espacio de formación, ¿no? porque pones、bueno, una carrera virtual, no todo el mundo puede acceder. Eh, a, a las necesidades de internet que, que se necesita para cursar y demás, pero bueno, a mí sí me parecía una, una conquista importante, digamos, que no, que no tiene que perderte. Así es, bueno, te agradecemos muchísimo el contacto, Clara. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por estar ahí siempre.